tratado de pararme, no han logrado detenerme. Pero, hermano, no es lo mismo tú llamarme que verme. Estoy en mi zona, en vivo voy segundo a segundo. Reverencia que estás en presencia del mejor del mundo. El príncipe, la fama lo tomó desprevenido. Cambió con sus amigos y sus seres queridos. Ahora de vuelta retomó todo lo que había perdido. Porque Jesucristo no desampara a sus elegidos. Escogido para ser el que lleva la presencia. Es una magia que se siente por encima de la audiencia. Si me tardo, tu ruega estar vivo para contarlo Porque no es lo mismo hablar de Coco el Prince Que escucharlo, Escuchar, que escucharlo, escucharlo.